Ahora sí, tenemos un problema de retorno. Son las siete treinta y de o s d la mañana de este frío lunes dieciocho de julio. Que saludamos a Federico junto a Claudio Salazaray. Perfecto, muchas gracias, Cristian. s、sí, i nos sumamos a aquel saludo. Y para todos quienes ya están en la sintonía, el mensaje de inmediato, la recomendación: conduzca a la defensiva con cuidado, con precaución, sobre todo en aquellas calles y carreteras en l a c u a l hay escasa esto, movilidad. Desplazamiento de, de automóviles, que la helada todavía está allí, ¿ah? ¿eh? Allí está.、Eso. Sí, efectivamente, las bajas temperaturas han hecho que se produzca una especie de película húmeda y dura, conocida como escarcha, sobre la superficie del pavimento y que ha producido más que algún contratiempo. Nosotros somos testigos presenciales y vívidos de aquello. Íbamos porque hay chorrillos doblando por,、eh, no, íbamos por azapa doblando porque hay chorrillos cuando seguimos doblando. Seguimos、Así、doblando. que hicimos un pequeño trompo. La gente que estaba ahí en la esquina, éramos nosotros en la camioneta roja los que vimos aquí el, el trompo y quedamos mirando para Copiapó. Por suerte no veía n ningún vehículo, por suerte tampoco había ninguna persona atravesando esas horas tempranas de la madrugada. Acá,、no、son. Pero también indica las precauciones que hay que tener porque nosotros habíamos frenado en la esquina, doblamos y seguimos doblando, que fue como lo simpático.、Claro. No, no fue una cosa que veníamos hechos los reflautas para acá, no, para nada. o lo contrario, veníamos bastante. Despacio. Ya le vamos a dar información sobre el incendio de la mañana que sucedió en、eh, la entrada de Franque. Esto es en、eh, Blanco Encalada 923. Ahí una vivienda de material ligeros que está a un costado de un templo evangélico, una casa que se usa justamente para predicar la palabra de Dios.、Eh, fue afectada por el fuego, como decíamos, a eso de las 2.15 horas de esta madrugada, con todo ese frío. Más probable que el ducto de acorde gase. Detalle en un momento más cuando nos llegue ya la información oficial para no incurrir en errores. Llegaron todas las compañías de bomberos en todo caso y me parece mucho que escuché por lo menos dos de los tres comandantes del cuerpo de bomberos acá eh, eh, llegando al, al lugar del siniestro. Detalle de aquello en un momentito más. Vamos a ser un poquito desordenados de día, siempre a los titulares, pero vamos a ir. Paso a pasito, porque、eh, usted sabe que aquí muy cerca en el sector de Río Bueno, si más mal no recuerdo,、eh, se va a instalar o se pretende la instalación de. en Caimayín, r bien, digo, se, se pretende instalar una especie de central hidroeléctrica ahí. Ya. Y hay bueno, una molestia por、eh, los gullís en el lugar. Se ha estado tomando el sitio, había llegado que era dinero y no encontró a nadie cuando llegaron. Se fue e carabinero de fuerzas especiales y ellos se volvieron a tomar el sitio. Esta jugarreta. El día de ayer nos e n v í a n comunicado justamente de esta situación y nos enviaron fotografías del o s momento s que llegó a fuerzas especiales para sacarlo del lugar. Si ellos se retiran, hacen esta, disculpen la palabra que utilizo, pero esa t jugarreta de salirse, lo enfrentan un poco y se retiran. No hubo heridos ni lesionados. Lo más probable es que vuelvan a tomarse,、eh, así que carabineros. Me parece mucho que ha mantenido alguna distancia ahí, prudente, para cuando vuelvan a tomarse el pedo, ellos aparezcan n o Así que están en eso, en el sector de. ¿Quiere decir yo? ¿Kiramayin? Es que me olvido el nombre. Kari Mayin. Kari Mayin, efectivamente. Detalle de todo el comunicado que nos enviaron ayer tarde también está ahí en www.paíslobo.cl. Estamos a 24 minutos, solo 24 minutos, no se están separando de las 8 de la mañana. Durante este fin de semana se registró un accidente de tránsito en el cruce denominado Media Luna en la comuna de p u e r t o o c t a y donde momentos después llegó personal de carabinero s del Retén Las Cascadas, encontrando al conductor de un camión particular con lesiones graves luego de chocar contra otro camión. El accidente se produjo en la ruta 1925, a unos 100 metros del cruce Media Luna, donde un camión Mercedes-Benz, placa patente DP8571, mantenía atrapado a su conductor de iniciales RAA por sus piernas. Estaba atrapado ahí, no podía salir de la cabina. Luego que chocara violentamente contra otro camión Mercedes-Benz también. Esta vez placa patente FN9610 conducido por un conductor. Solamente tenemos las iniciales por el momento JCMS que se encontraba estacionado al costado izquierdo de la ruta en sentido contrario al tránsito. Al parecer, el accidente se produjo debido a la intensa granizada y nieve que en un momento determinado se precipitó en el sector y que impidió al primer conductor percatarse de la presencia del otro móvil estacionado. Al lugar llegaron voluntarios de la primera compañía de bomberos de Las Cascadas y p u e r t o o c t a y a cargo del teniente Hugo Manrique, quienes, luego de estabilizar al conductor, lo rescataron de entre los fierros de la cabina, siendo llevado Por personal de ambulancia, el hospital de Puerto Octay, hasta el centro hospitalario, donde habría sido diagnosticado con lecciones de carácter grave. a e s t ahora, como cada día, en Radio La Palabra, País Lobo Radio. Informaciones a los kilos. También durante fines de semana se produjo un fatal accidente de tránsito en la ruta 5 Sur a la altura del kilómetro 950, dejando como saldo un peatón fallecido. Según lo recabado, a la altura del kilómetro 953, el conductor de una camioneta San g j o n g placa patente DCWD95, identificado con las iniciales como JIME, con domicilio en Calbuco, se encontró con un peatón que transitaba en la misma dirección de norte a sur. El conductor, según su testimonio, Pese a una maniobra de esquive y freno, golpeó con el costado izquierdo de la camioneta al hombre, lanzándolo a metros de distancia, cayendo pesadamente contra el pavimento, falleciendo en el lugar. Carabinero de la tenencia de carreteras, que llegó al lugar, habría establecido que la víctima era don Hugo Ernesto Gómez Miranda, con domicilio en la ruta 5 a la altura del kilómetro 952. De estos y otros antecedentes fue informado el fiscal de turno, quien dispuso la presencia de la sección de investigación de accidentes de tránsito de Yanquihue para los peritajes e investigación correspondientes. Estamos a escasos veinte minutos de las ocho de la mañana. Y otro accidente, esta vez. ¿Dónde? En.、Eh... En, en Purranque. Ya.、Yeah. Se produjo un accidente de ferroviario que involucró un vehículo particular en un paso norte de la ciudad de Purranque, dejando como saldo dos personas con l e s i ó n de carácter grave. Según lo informado y recabado hasta el momento, un llamado telefónico a Carabineros informaba eso de las 19 horas del accidente, llegando al lugar el momento después, personal policial, encontrando a la locomotora 2346 de la empresa FEPASA, que realizaba el tramo Frutillar. Conducido por el maquinista, identificado con suenciales como CAAT, y el automóvil particular, placa patente, GL5028, conducido por don Juan Carlos Uribe, que lo hacía acompañado por su hijo de 10 años. Al parecer, el conductor del automóvil cruzó el paso ferroviario sin percatarse de la presencia de la locomotora, siendo golpeado por esta en su costado izquierdo. Proyecto lo anterior, padre e hijo debieron ser llevados hasta el hospital local, donde habrían sido diagnosticados con l e s i o n e s de carácter grave. El padre con fractura costal izquierda, en tanto el menor con fractura de clavícula izquierda. Pantecentes del ante hecho fueron recopilados por persona de carabineros de la subcomisaría de Purranque y puestos a disposición del juzgado de policía local de la localidad. Esto lo conocíamos durante el fin de semana también, no es menor, especialmente con estos fríos. ¿Ustedes han nebulizado? No. Especialmente la gente que sufre asma, por ejemplo, mi hija de pequeña sufría asma y debía ir al hospital a nebulizarse. Bueno, han、sí. cambiado las cosas y el Hospital v a c i s o Sorno, por medio de su centro de responsabilidad del paciente crítico, compuesto por la unidad de emergencia y Samo, informó a la comunidad que actualmente existe un retiro gradual de los llamados nebulizadores, ajustándose a las disposiciones del MINSAL. Ministerio de Salud, desde el año 2009, cuya recomendación oficial son los mejores resultados obtenidos en el tratamiento de enfermedades respiratorias con los inhaladores de aerosol comprimido, los famosos puf-puf, ¿cierto? Paf-puf. Sí, también. <risa> Razón por la que actualmente los usuarios se verán enfrentados a dicha disposición. En aquellas dependencias. Así lo explicó el médico Mario Graz, jefe de la unidad de emergencia del hospital Vasa Osorno. Así que ahora van a dar los inhaladores en la gran mayoría de los casos y no le va, lo van a nebulizar con esta mascarilla y te acercan a una t n q u especie e de tanque de oxígeno. ¿Mm? Era, se había, se, eso r a e e había, s era bien fuerte para los papás. sí. ¿eh? Además, que aunque no sé si lo dicen o no, pero esperan que el niño llore porque ayuda mucho a eso. Tanto a los nebulizadores como a los paz paz, que los niños lloren. ¿Por qué? Porque aspiran todo.、Ah. En, esos, en esos jalones de aire, aspiran todo el, el compuesto. Y les, ayuda, les ayuda a respirar. Increíblemente e se l l a n t o Entonces, se usa una especie de tubo que cubre a los niños tanto、eh, la nariz como la boca por completo. Y, y no es que se busque que llore, pero generalmente ellos están asustados y lloran, y eso ayuda a que el compuesto funcione mejor. Mire qué cosa, a ¿eh? Pregúnteme la hora, pregúnteme la hora. ¿Qué hora c r i s t a es? Hoy ya son 18 los minutos que faltan para que sean las 8 de la mañana. Pregúnteme, ¿qué temperatura hay? ¿Qué temperatura tenemos? Que te hace frío. Ahora se siente frío acá en los estudios de la radio.、Sí. Cuando llegamos encontramos que estaba pero temperadita. Menos 4 grados. No sé si van a. Lo más probable es que haya una rectificación precisa salga por ahí alguien con un 4,2, un 3,8. Mire, lo importante es que está menos y chuta que hace frío. Sí, bastante, bastante frío. Está muy helado. Está muy helado. Eh, ya después de las o le vamos a contar detalles. Hay mucha gente que nos está esperando. o q u e vamos a contar de una reunión que tuvimos el día viernes? ¿Ah? Casi, casi como fogata en la playa, me dijeron. Casi dicen que como、fue. fogata en la playa, con canto y todo.、Ay. Dijeron: Yo, todo esto que estoy escuchando, se lo digo. No me inviten, por eso yo no voy, porque yo soy copuchento y yo sí con. Claro, no, de h o s i c o n e s o lo sabemos. Autoridades t a n preocupadas por lo que hace este programa. Pueden llamar al 237440. Aceptamos coima. Hasta guitarra dice que salió ahí. Oye, ¿te sabéis la de Badi r Ya, después vamos a contar. ¿eh? <risa> Estamos h e a 17 minutos de las 8 de la mañana. Vamos, o s i c o n Oiga, ¿sabes qué? Ayer、eh, nos comunicábamos con un voluntario de bomberos de la, Cadozono, de la no, Octava Compañía. Me diga, el que le robaron el casco. El que le robaron el casco. Sí, que... lata. Sí, una, es una. Reverenda Latte, si lo hay que decir con todo. Bueno, pero le cuento inmediatamente. Mira, según el rato del propio i f e c t a d o el granero de Puerto Vara s llegó hasta el lugar donde pernoctaba a eso a las 6 de la madrugada de este domingo en la ciudad, de, en la ciudad lacustre de, de Puerto Vara. s Luego que una vecina alertara a graneros que delincuentes habían robado desde una camioneta estacionada, los ladrones rompieron uno de los vidrios del móvil, desde donde sustrajeron diversas especies de valor entre las que se encontraba. Un casco de bomberos Gadget F1 con un a v a l ú o de alrededor de 300 mil pesos y que tiene como solo objetivo el trabajo bomberil. Cristian C. Altamirano, voluntario de la actual compañía de bomberos de Osorno, en conversación con este medio, se mostró especialmente acongojado por la pérdida de su casco, fiel y necesario elemento que acompaña su trabajo de ayuda a la comunidad. Realizando en la ocasión, en la conversación, Un llamado para aquellos que tengan antecedentes de sujetos que intenten vender este elemento de seguridad para que se comuniquen con Carabinero s o bien llamando al fono 82-89-4893. Repito, 82-89-4893. Vamos a ver ya si tenemos parte de la información del incendio. Estamos revisando si no llega. Demos un segundito. Porque、okay. tenemos, tenemos varios. Le damos tiempo para que usted pueda revisarlo. Si le han enviado mayores antecedentes d s t a q u í nos dan cuenta de un incendio en Blanco Encalada. Esto va a llegar al Puente Dama. Ya. Para que la gente se ubique. Y. Ahí, un... en el 293, la casa 293D es una casa de un piso de material ligero, propiedad de don. Deme un segundito, a ver. No, no distingo qué cosa es lo que me tratan de decir. Deme s t o Todo esto está en vivo, o e s t o es en vivo. Solamente usted puede saber que estamos. Ya.、Yeah. no piense que es mentira. Dígame, Laura, me han h e c trato de ajustar a Le cuento de inmediato, ¿estamos a solo cuánto? Se preguntaste. <risa> Estamos a catorce minutos, solo catorce minutos. Faltan para que sean las ocho de la mañana. ¿Qué? Va rumbo al trabajo, con cuidado, con precaución. Llegue, que es lo importante, pero、ya. con cuidado. Ahora sí tenemos detalles de. Sí, de, de bueno, ya. Decíamos una casa dos noventa tres y d una casa de un piso, material ligero,、eh, de propiedad de don Alex Patricio g e a ¿Ya? Resultando, además, afectados su cónyuge y tres hijos, concurrieron al lugar la segunda, tercera, cuarta. Al parecer, el, recalan, el recalentamiento perdón, del ducto e v a u a d o de gases. Eh, todos eh, los voluntarios llegaron al mando, finalmente, lo que decíamos nosotros del primer comandante Marcelo Millar. No sabemos aún.、Eh. Sí, no, eso ya lo sé. n o、bueno, eh, ¿no、hay personal lesionada, sí, un cien ciento por de daños en la vivienda. Total y absolutamente consumida por la acción del fuego. Lamentable. Lamentable con ese... información. Con, con ese frío. Horrible. Se le pierde el retorno de a ratos a usted, parece. ¿eh? Sí. ¿Tiene retorno ahora? ¿Me escucha? Hola,、sí. hola, hola. Un, dos, tres, un, dos, tres. Un, dos, tres. Sí, muy sí, bien. Sí, un, dos, tres. Sí, sí, sí, sí, sí. Se me、Ahí、oye,、sí. se me oye. Estamos a trece minutos. Solo trece minutos para que sean las ocho de la mañana. Ahí estamos. El... Ahí estamos. <ríe> estamos más desordenados que. Nos llegó una promoción de Aguascalientes a 25% de descuento. Ya. <ríe> Junto con los cobres. Mencionando que, va... que escuchó el programa. <ríe> <Sí>. No sé, <ríe> no, no. No, llegó una promoción de. de... Sí, verdad. ¿Cómo? Ya. ¿Qué c r e e que te diga? Ya. Bien, pero... <risa> que me perdí, hombre. e s o t r o s podríamos hacer promociones también. Oye, íbamos a regalar lo que tú habías dicho, ¿no? Sí, sí, l no, no lo dijiste al aire, pero. Sí, lo e s t a b a s en negociaciones. Está, se está negociando. Ya, me parece. Oye, inmediatamente una cosa que no podemos.、Eh, dejar pasar. Dejar pasar el tiroteo que se produjo en.、Eh, en Santiago. En Santiago. Que. Bueno. Oye, un. Fue auxiliar de ASEO.、Ah, fue auxiliar de ASEO en su momento. ¿En dependencia de la PDI? Claro, porque en el diario Las últimas noticias dice: ex trabajador de la PDI disparó enloquecido en vagón del metro. Y viajó h s t a e n o Uno tiende a pensar que de inmediato es como, como que fue parte de la policía de investigación. Era t i v a No, era, era un, un civil que trabajó en dependencias de la, de la PDI. Sí, hoy día también se vienen los、eh, c a r i d o s entre los denunciantes y el. Religioso caradima, ¿eh? Ya.、Yeah. oye, también eso va a ser. Eh... Ex... Eh, aquí hay una noticia. Vamos a sacar un poco parte de lo que dice la tercera, ¿eh? porque yo creo que hay、Por、que precisar.、Favor. Porque el, el tema el el tema se malinterpreta si se considera que es como como ex funcionario de la P.I. d dice: Israel Huerta CP iba en el último vagón de un metro Meipú cuando disparó a seis pasajeros a quienes apuntó en el pecho. El ex auxiliar de la P.I. d p o r o t a c o n e x i ó n inédito tiroteo en el metro. Y mató a dos personas. No sé por qué pasó lo que pasó, porque él salió bueno y sano de acá, como a las 5 de la tarde, fue a ver el partido. Él es una persona tranquila, no sé qué motivos tendría. Repetía y e r Silvia Huerta, tras enterarse que su hermano, un ex auxiliar de CEO de la PDI, que fue despedido por mala conducta y que hasta hace poco trabajó de guardia en un colegio de Peñaflor, Disparó a seis personas en un vagón del metro y luego se suicidó de un tiro en la cabeza. La masacre inédita en los 45 años de historia del metro de Santiago terminó con tres muertos: el sastre de 55 años, Mario Acevedo m e n e s e s que envolvía su casa de un bautizo en Maucul, y Fernando Oñate Muñoz, un guardia del metro de 43 años que regresaba de su turno. A esto se suma el autor de los disparos. Israel del Carmen Huerta Césped, de 45 años, quien en 1994, ese harto rato atrás, ¿eh? sí. 94, 2004, oye, y lo unieron igual, ¿eh? le buscaron algún pasado. r、claro. Fue despedido de la Pedir por mala conducta reiterada tras seis años laborando en la v i c r í n de la Reina. De los otros cuatro heridos, anoche tres estaban graves. Israel Huerta iba en el último vagón de un carro de la línea 5. Y se dirigía a la estación Plaza de Maipú cuando sacó una pistola 9 milímetros que tenía guardada en un abrigo gris. Todavía estaba en el túnel cuando empezó a disparar. Eran pasadas las 18 o 20 horas y había unas 25 personas en el carro. La selección chilena jugaba en esos momentos contra Venezuela. Dicen que realizó a lo menos 9 disparos e hirió a algunos en el pecho y a otros en la clavícula, dice un testigo. Lo más、eh, terrible, decías, pero lo, leía otros medios de comunicación, era que no disparó así como pish, pish, pish, uno tras otro, y a lo loco, sino que, que sacó el arma y apuntaba y disparaba. Apuntaba y se tomaba su tiempo. Lo que hacía que, obviamente,、eh, fuera más terrorífica la sensación,、eh, ¿cómo se podría decir?,、eh, de indifensión, de, de, de sentirte que no puedes hacer nada. Me r e f i r í a aquello. l e reiteramos entonces para la gente que sigue sumando recién, que faltan ocho minutos para las o c a s contábamos que había un siniestro en blanco. Ahora se me perdió la palabra. ¿Un blanco, blanco encalada? Sí, sí n o quería decir、eh, otro. e s una vivienda 293D, una casa de un piso material ligero absolutamente destruida por la acción del fuego a eso de las 2.15 de la mañana, propiedad de don Alex Patricio Ojeda, donde vivía junto a su cónyuge y tres hijos. Ah, lamentable situación. No creo que ya la municipalidad de estar tomando ca cartas en el asunto.、Equipo. Dijeron a un amigo que le gusta colocar un amigo, gran persona, gran ser humano. Así que vamos a ver qué pasa con ellos también para conocer su situación. Todo aquello en detalle. Lo otro, ¿se fijó que hubo mucho accidente el fin de semana? Sí. h u n o tropez, explosión. Lo del ferrocarril en, en, en Purranqui me llamó la atención porque pasan. Tarde mal y nunca. ¿Será por eso que la gente cruza los, pedazos, los pasos ferroviarios a lo mejor con d e m a s i a d a tranquila? i d d Puede ser. Puede ser por ello. Claro. Se lo toma como muy a la ligera. Oiga, y antes de ir a las 8, voy a adelantar un poquito. Ya. Efectivamente, el fin de semana, día viernes, con Adelante, el, concurrimos junto con Juan Pablo Angulo en representación de Pai l o y otros medios a una. ¿Cómo se puede decir? A un malón. No, una cena de. de... Camaradería. Exacto. Esto、eh, por el Día del Periodista. Por el Día del Periodista. Acción que realizó el gobernador Rodrigo Cahuac. ¿Dónde fue? Aquí en el quincho de. del ejército de Arauco. Que q u e d al a final de o j í Ah, ya,、yeah, ok. Ahí hay un. un quincho que suele ser utilizado por civiles y militares. Que se a rienda, r me tengo entendido yo. Nunca, nunca he arrendado un quince usted ha arrendado un q u i n c e No tengo ni idea ni cuánto. ¿Eso a cerca a la piscina o abajo? Fíjate、sí, que no sé, d e s c o n o z c o que se ha ido. Ni siquiera he ido a la piscina alguna vez del Arauco. ¿Tú has ido? Sí. ¿Sí? He ido donde está la capilla, que tú、ah... bajas en la cuestecita a mano derecha. Sí. ¿Sí?、Eh, he ido al jardín infantil. Ya. que queda al fondo, segunda entrada, a mano izquierda. ¿Ya? El quincho queda bajando, pasas el puente,、ah, a mano ya, sí, izquierda. Sí, Bastante cómodo, agradable. Nuestra primera sorpresa cuando llegamos con, llegamos con un buen amigo, gran persona, llegamos con Andrés Mujica, dos en medio. ¿Cierto?、Fue、y también. Fui, fui, justamente él me pasó a buscar ¿eh? en vehículo. Ya. Y, y llegamos, porque tú sabes que el artista no tiene vehículo ¿eh? Claro. Así que llegamos muy bien. Andrés siempre con su sentido d e humor, ¿eh? Porque se acercó el guardia. Gran perro, son un gran amigo militar, le dijo. <risa> Hay una cena aquí del gobernador, ¿sí? Le dijo. Según. Yo no sé si. Era chiste, ¿no? Pero a mí no, pero. Llegó el. Igual... Le dijo, ¿dónde es? Baja usted la cuesta, pasa el puente, primera entrada a la izquierda. Ok, ok, ok, y dijo. No l e gustó mucho.、Eh... ¿Entendiste tú? Sí, le dije, vamos. ¿Cómo dijo? <ríe> Usted baja le dijo, está el puente a la o z q u i e tonteo. Usted baja, cruza el puente a la izquierda. Íbamos bajando, encontramos el. s í haber pasado puente. Encontramos la primera entrada a la derecha y giró. Así que le dijimos, no, está bien que no te guste la izquierda, pero tienes que pasar el puente y girar a la izquierda. Lo llevamos por teléfono, v o s primeros... Puedes llamando al 237440, ¿ah? ¿Qué nos cuentan? ¿Qué pasó? Bajando la cuesta real, un accidente, tres vehículos involucrados están bajando demasiado rápido, producto de que, ya lo decíamos, está demasiado resbaladizo el pavimento, producto de la helada, a tomar precaución. Tres vehículos, entonces, involucrados en este accidente. Nos decía Pablo, entonces, que nos llamó, trabaja en taxi colectivo, está en la sintonía y agradecemos l o a n t e c e d e n t e que nos proporciona Pablo, entonces, a esta hora. Mucha precaución, sobre todo aquellos que se están desplazando y que tienden a aumentar un poquito la velocidad. No es recomendable. Baje usted la velocidad.、Eh, lo importante es que llegue al lugar de, de destino. No importa qué hora, pero que llegue y sin verse involucrado en accidentes de tránsito y sin... Eh, tal vez involucrar a otras personas, así que mucho cuidado, mucha precaución. Nosotros lo decíamos muy temprano en la mañana, fuimos víctimas de, de un hecho, afortunadamente, que no pasó a mayores. Nos ronzamos cuando veníamos en dirección acá a la radio, nos giramos casi en 180 grados, así que usted tome las precauciones correspondientes, sobre todo a esta hora que ya hay más movimiento vehicular. Entonces, sería esto en raúl alto, ¿no? Cuesta ¿sí? real, sí. Cuesta cu real. Correcto, bajando cuesta real.、Eh, colisión triple por alcance. El escarcha sería el, el motivo. Exactamente. Bajen con precaución, chicos. Si la verdad que nosotros n nos, la chiste que nos, nos pegamos un, un semitromp, o por suerte no le pegamos, pero absolutamente nada, porque, como decíamos, venía bastante despacio,、eh, justamente porque no había mucha, o sea, no t e n í a m u c h a visibilidad, el vídeo se peñaba con rapidez por el frío, y habíamos llegado hasta la esquina, paramos en el, el seal, es un seal paso, ¿eh, ¿no? Eh... No, no hay n、no, o sea, no, s o t r o s frenamos porque somos buena gente. Y giramos, y cuando giramos seguimos girando, si se fue lo, como lo terrible. Claro. Así que nosotros quedamos despacio, se nos fue la camioneta, imagínense lo que es la, la, la cuesta real, así que toma las precauciones del de caso. Agradecemos a Pablo que nos llamó、sí. y que nos dio el comunicado de este hecho, de esta situación. Usted busque alternativas a la hora de. De descender desde Ragüe Alto hacia la parte céntrica, porque ya lo sabe, allí entonces hubo una triple colisión, tres vehículos allí involucrados, en la cuesta real. Ahora usted puede buscar、eh, otras rutas que、eh, ya se hayan utilizado muchísimo, hayan pasado más vehículos que tengan sí, mayor entonces... fluidez, entonces ya、eh, la escarcha como que tiende a desaparecer producto de, de más movimiento vehicular. Mire, y p r e f e r i b l e que usted vaya despacito, porque a nosotros nos pasó mucho. Y nos pasaron muchos, porque, como ya habíamos pasado el susto de dando, este, e s p e c i e de trompo,、eh, veníamos a la defensiva. Veníamos bastante a la defensiva en la realidad, ¿eh? veníamos así como despacito, sabe que más, con esto nos va a estar sobra para entender de que no podemos ir a la velocidad de siempre. Y hay que decir que la camioneta de c l a u d i o su velocidad máxima es 70, así que veníamos o i g a <risa> como menosprecia la camioneta, igual se iba lo trae. Llevo así con usted. Y, y a Y veníamos despacito. Pero nos pasó cualquier vehículo, e、eh, n República, bastante rápido. Y ahí se me ha aflo y todo eso, aquello. Y luego, en el puente, nos, no, nos pasaban, ¿no? ¿eh? Para a a r a Bueno, nosotros veníamos a 40, una velocidad que ha sido tortuga para ellos, porque yo creo que nos. A 70, fácil no venían pasando. Sí, fácil. Fácil. Oiga, fácil. ¿y usted menosprecia la velocidad de la camioneta cuando, cuando yo lo paso a buscar para que no se venga en su bicicleta, mosquito? <risa> que hace mucho frío venir en la. Y luego otro, tenga bastante cuidado, por favor, el día de hoy. Está helado, prefiero ir y colocarse más ropa, no sea tan. Hay gente que dice, no, es que no me gusta, me coloca mal g e n e o colocarme ropa, pero no haga. O sea, si usted ve que hay buena llama en la estufa, en la combustión, pero a ú n n o saca al o r e cierre puertas, c e r e v e n t a n s e r e toco, a lo que se l l a m a r o p a pero no, no exagere con el tema del fuego, porque peor va a ser que se le inflame el cañón y tenga que venir bomberos con todo lo que eso significa, el daño en la vivienda, por la acción del fuego, la acción del agua y todo el cuento. No es que estemos metiendo coco con los bomberos, pero la verdad que después t i e n e s que pagar todo y tener que secar va a ser peor. Así que tómaselo con, tómaselo con juicio. Por último, si no le gusta el café, tome tecito de hierba, el té sale más barato, t r a t e d e c a l entre a s de alguna forma. Y si no es necesario, no se levante, pues haga fuego y váyase a costar. ¿Qué pasó ahora, amigo? Ya,、eh, me decían que,、eh... Ahora, en la mañana, como que se está poniendo resbaladizo el, el pavimento. Jabonoso.、Eh, jabonoso. Antes me decía un, un amigo que estaba transitando desde muy temprano, me decía, no, estaba todo normal. Ahora ya está bastante jabonoso. Otro punto de conflicto me decía, a tomar mucha precaución, es en real con a n c u d Ya en aquella intersección. Ah, ya, llegué. Rápido, r á p i d Ya un motociclista、eh, perdió el control de, de su móvil, se cayó, así que mucho cuidado con eso también. Y, y lo de cuesta real, si bien es cierto, se vieron involucrados tres móviles, no es para alarmarse ni preocuparse, sino que es el deslizamiento propio del pavimento resbaladizo y de、eh, topar a otro vehículo. Pero esto nos llama a, a la precaución, a la calma, a conducir a la defensiva. Vamos una pausa, amigos, volvemos. Ok, a... vamos a hacer monitos de nieve. イコー a コール、イコール、ー Muy bien, estamos de regreso ya, como siempre, acá en el 101.5, la banda de frecuencia modulada Radio La Palabra, que le acompaña a usted como siempre, como cada mañana de lunes a viernes, estamos en País Lobo Radio. Oiga, le vamos a contar que ya nuestros auditores nos han comentado acerca de, de lo complicado que se hace el conducir, sobre todo con este、eh, pavimento bastante resbaladizo, a tomar precaución en aquello. Usted que va conduciendo, tome mucha, mucha precaución. A la gente que ya está en el trabajo le enviamos saludos y les deseamos que tengan una excelente jornada, así como también para Federico, que el día de hoy está deonomástico. Felicidades, Fede, que lo p a s e s p e r o tremendamente bien en esta jornada en la cual eres realmente un protagonista, claro, porque estás deonomástico. Felicidades, oiga. Cuando veníamos camino acá a la radio, había una temperatura de menos cuatro grados, por lo menos era lo que registraba、eh, el pronóstico. Y contemplaba esa hora. Ahora, si usted se pregunta la máxima para hoy, ¿cuánto? Le cuento aproximadamente siete grados con, con algo de sol el día de hoy en nuestra ciudad. y a Eso es en cuanto a la temperatura. Si usted me pregunta s e viene en lluvia los próximos días, por ahí el miércoles podría haber algo. h ¿eh? Solamente recién el día miércoles podría caer algo de agua. Seguramente mañana vamos a estar en condiciones similares en cuanto a las temperaturas de madrugada, así que mucha precaución para usted que se desplaza、eh, muy temprano en su móvil a tomar todas las precauciones correspondientes de esta situación. ¿Usted quiere saber en detalle lo que pasó en la, en la jornada de la comida que, que ofreció el gobernador para los periodistas y reporteros? Bueno, ya le vamos a comentar en detalle. ¿Usted está listo ya? ¿Está, ¿Está ok? ¿Está sí, operativo? e a m o s Vamos a poner música de Holgorio. De... Ah, ¿verdad que estamos c u n t a n d o aquí, i l i o t Claro, vamos con la música、eh, ad hoc. <risa> El gobernador andaba haciendo trencito ahí. Sí, mira,、eh, bueno, llegamos nosotros.、Eh... Esto, esto es que... y especulando, ¿eh? Porque yo no tengo poder mental. Estoy sacando conclusiones de los años que llevo. ¿Y su bolita? No, no, yo no tengo bolita. La quebré cuando llegué a trabajar a esto, porque no funciona. No tengo bolita. e n g o bolita. Bolita de cristal. Entonces, cuando es el mes del periodista. Ahora、eh, es el mes. Ya, sí, porque prácticamente no alcanza el mismo día. ¿Por qué? Entonces, todos saben que no alcanza el mismo día a celebrarte. Y la autoridad es. Y... El niño salió de mi s i l y se costó una medallita. s e l e n organizar. Y estoy hablando, por ejemplo, no sé, pues, te invitan instituciones también,、eh, te invitan a l g ú n desayuno, cosas que. Claro, conversación. ¿por qué? porque a nosotros nos invitó el alcalde también. También, ejemplo, también nos invitaron lo de la unirse los lagos. O sea, no es una cosa que haga una sola persona. Ahora, por razones X, no van todos los mismos sitios. ¿Te fijas? Una medallita. ¡Ah! Entonces, de alguna forma, por ejemplo, nosotros íbamos a ir a lo, lo del alcalde y no me acuerdo qué fue lo que pasó ese fin de semana. No pudimos. Que, que no pudimos. Fue día lunes. Fue un día lunes, eso era. Era especialmente malo el día, el día lunes.、Pues、Para、ya. nosotros fue una mala fecha. ¿Ya? Bueno, el cuento es que no, no pudimos ir con、eh, Claudio. Estábamos invitados y no habíamos palabreado y todo. Andábamos como el amigo que dijo que tuvo una radio y no fue ninguna. Claro. Ya. Y no pudimos ir. Bueno, después vinieron otras invitaciones, que se yo, y fuimos algunas que alcanzamos. Siempre alcanzamos a ir a la, a la, de los lagos. ¿eh? Quiero aquí relativamente, que era un desayuno. Nos regalaron una agenda, un labio bastante bonito. Ya conversamos, y generalmente se conversa, el trabajo diario. Y esta vez tocó la oportunidad del gobernador, también se quiso sumar. Esto también lo había he hecho gobernador anterior, esto no es nuevo. Y eso se realizó en el interior del Quincho. Entonces, Nosotros dijimos, llegamos, entramos, y dijimos, ojo, a h ¿eh? vinimos nosotros. ¿Y qué significa eso? Que, lo, que nosotros somos copuchento y osicones. <risa> y aquí viene lo bueno. Aquí viene lo bueno. Bueno, lo, llegamos con el And André Mujica, estaba Juan Pablo ya. Tenía algo en la mano. ¿Juan Pablo? Sí. Ya te tenía algo en la mano. Tenía su celular. Exactamente, porque ahora le pasaron un Blackberry, así que tuitea lo loco. Ya. Creo que tuiteó toda la noche. <risa> ¡Ay,、oh, me mire tuitear! Claro, aquí estamos con el gobernador. El gobernador se sirve una. Ya. Ya se t a b o Y lo que nos llamó la atención primero que、eh, bastante extendido el, el tema y un alto funcionario de la gobernación preparando la ensalada. No.、Ah, o、claro, e Saludó así arremangado con el hombro. ¿Cómo le dijo cómo está?、Oh, Estoy lavando lechuga, dijo. No, si、sí, estaba en eso. ¿Por q c ó m o e s u e t a s ¿Tú no fuiste?、Sé. No, no. si、sí, no. ¿Estaba lavando la lechuga? No, a s que. Bueno, yo le recomendé. Porque ya、menú. tenía l i s t a l a Yo la, le recomendé el menú al gobernador. Ah, ahí e Y el gobernador arremangado también. e s t a a h í Así típico cuando te miras. a、ah, sí. Oh, o l a Es que el humo le venía a la cara. ¿Ah? El hombre parando las carnes. Estaba prendiendo el carbón. No, no, no. En las carnes. Shh, shh, ya. Se te viene un poquito el humo de repente. Claro. ¿Te fijas? Hola, hola. Ahí. Eh, la señorita asistente del, del gobernador, la, la encargada de comunicaciones, p r e un saludo para、ah, ella.、Eh, preparando todo lo que、eh, el, el tentempié anterior, el, el gobernador se mandó, dijo: Ahí vamos a servirnos unos. No, Chorripandes, uno".、no. dijo el otro. Unos Chorripandes. c o n e <ríe> s con harta R porque venían. Sonaban. Ya, estaban chirriando ya. Estaban chirriando. Así que eso es lo destacable. Hay que destacarlo, que atendido por su propio dueño. ¿Ah? Ya, bien. Ahora se llama la parrilla del rorro. Mira lo que me e n c a Mira lo que me e i r o e l hombre tiene mano para las carnes. La pica del rorro.、Mira、sí. Porque e l mismo dijo que fue a comprarla. Y como él es un experto en tiro, donde pone el ojo, pone la bala, dijo. Ya, a ¿no? Y e l mismo eligió el, las carnes. Porque de carne. ¿Yo? Sí. Sé. ¿Cómo, ¿Cómo quedó de sal? No, de sal quedó bien, quedó de sal. ¿La dejó a punto? ¿La dejó bien sagrista? No, no, si esto, si, esto era, si esto era de verdad, hombre. Llegó ahí el. ¿Cómo se llama? El, el mismo que estaba haciendo la. La ensalada. La ensalada, de repente no, dejó a ver. Por favor, dijo. Numerarse. n o <risa>、no, dijo. A punto. Termino medio o bien c o s d a Bien c o s d a Juan Pablo dijo bien c o s d a ¿Y cómo supiste, viste que estuviste ahí? t a m b i é n estuvo compartiendo, se le agradece, al diputado Hernández. Ah, también fue. ¿Qué hizo él? Lagó la bola losa.、Ah. El niño salió de m i y se encontró una medallita. Llegó también con su fiel el chofer que le dicen felino. Ah, el gato. <risa> saludo al gato. ¿no? Un saludo para él, llegó ahí muy... Ah, pero、bueno. le va a manejar el gato entonces. Sí. Para adelante le sale muy bien. Dicen para a t o y le voy a. Ok. Tu m a d mami, mira lo que me encontré. Ya, sigue con los detalles, pues. No, está bien, así que.、Sí. Atendido por su propio dueño, una noche muy agradable, conversada. Me sorprendió a mí sí una cosa. ¿Qué cosa? Tengo que decirlo, a riesgo de demanda. Sí, sí,、bueno. hay que decirlo, sí, sí, hay que decirlo. Mientras se realizaba la comida propiamente tal, se colocó casi e l final una pantalla donde se colocó algo de música, o sea, no música, sino las imágenes de la música. Ya. Y esta era un karaoke. Karaoke. Toma, cochina. ¿Igual cantaron? Un gorro de lana. a m o r a z a d o Un gorro de lana. Entonces ¿no? yo tenía a mi fiel escudero acá. Juan Pablo. Así es. Porque el otro escudero, Andrés Mujica, ese、no、desapareció. Ah, ya, fue en el. De repente. Uy, Andrés. Todos no, miramos abajo en la mesa.、Sí. Pero Andrés no bebe. No. Andrés no bebe. No,、And、no bebe nada. nada. Micro, micro. de campo, Andrés. ¿Cómo así? Se llena y se va. La mitad de la carne e j o Dijo que él se llenaba con poco. Yo no habrá sido por los seis choripanes que te comiste antes. No, dijo que、si、yo como poco. A Andrés le dicen el ácido, donde cae, come. Y yo la verdad no me lo explico. Así que, no, mentira. Sí, cuando pregu yo pregunté, ¿y Andrés? Y todos miramos a b a la mesa y d i j i m o s No, Andrés no. Lo había... Es verdad, Andrés, yo he ido a muchos lados, años que trabajo con él, jamás lo he visto beber. No sé si alguien lo ha visto, pero b u e n o yo jamás lo he visto beber. Y. Eh, porque, generalmente, con las carnes te dan un vinilo, q u e sé yo, y ahí、eh, tú bebes el,、claro. el, el vino correspondiente. Pero ni siquiera aquello. Y... ¿Y en qué momento el gobernador sacó la guitarra y se puso a c a n t u r g e a r Bueno, después de que sacó la pistola. ¡Ah! <risa> <risa> lo q c t a u c r a r i ñ o me e l e v a dice que le gusta mucho Sí, sí, no.、Eh, y yo le decía a Juan Pablo, oye, pero Juan Pablo, cantemos. Cantemos, a p r e c i á n d o l e estaba en el karaoke, y que no hay nadie, porque había, no, no había mucha gente, en realidad. Había un poquito, estaban los chicos Linet. No, esa no me la sé, dijo Juan Pablo. Estaban los chicos Lacosta, estaba Marcelo Velázquez, que más p u e d e s estaban. No, no. Habíamos, había poquita, había poquita g e r a una docena, una quincena e de... n t o n c e s yo dije, pero... no, no, a mí, yo el canto, yo no le hago, me dijo. Juan ¿Ah? Pablo. Juan Pablo, no, o no, no. Aquí no va yo, ah, ¿eh? como un caballero sentado. Entonces, Seis temas después, ¿Ya? Juan Pablo presta el micrófono. j u a No p a b l No había como quitarle el micrófono. ¿Eh? Se descubrió cantante, Juan Pablo. Si ¿Sí? sí, Ya pueden saber, hay una nueva. Dicen que se le escuchó cantar el tema de Miriam Hernández. ¿Cuál? Pues, el hombre que yo a m o no sé. Qué、eh, <risa> golpe no h e s a d acá. Es que pensé que te iba a tirar el de la vida en nada. No, no, no. Te digo una cara concentrada. No, sí. Estoy más concentrado de una. Esa fue la primera、mañana. parte de. lo... Yo sé lo que pasó el viernes. Ya. Para no monopolizar el tema, vamos a dejarlo ahí. Mañana la segunda parte de el lo. El final. No se pierda el próximo capítulo. Viene mejor. Viene mejor. Nos anticipan acá más cosas que se nos pasaron. ¿Ah? Esta es la nueva serie, el área dramática de País Lobo Radio. Así es. Presentó La parrilla de Rorro. El niño salió de m í y、si、se encontró una medallita. Le contaremos quién tiene fotografías de esa noche que no pueden ser publicadas. Sí, lo diremos. s Presenta la imagen de la Virgen María, preciosa Virgencita. En... Ya, ahí estaba entonces la primera parte de la la parrilla de Rorro, nueva sección、Así、de acá、es. de nuestro programa. Ocho de la mañana, quince minutos, luego a las n t a pasado el corte publicitario. Adivine quién, adivine Cristian, por favor. Vienen los monos. No, viene Alejandro. Con los monos. Alejandro Lavarría, bienvenidos a la jungla. a u u u u u s e g a m o s con los datos、eh... económicos. No, no, datos al boleo que de repente no, no queda en ningún lado. Contar chistes es mejor que escucharlos, dicen acá. A pesar de que reírse es beneficioso, un estudio de la Universidad de Western en Ontario, Canadá, dice、ah, que Western, al contar chistes e produce una mayor actividad en el área de recompensa del cerebro que al escucharlos. Algo que el cerebro aprovecha para reparar áreas dañadas. Mire usted. Ya, cuenta chiste entonces. No, no s ningún. Tengo dañado el cerebro. Existen c a tipos o r c e t de nariz. ¿Cómo así? Ah, sí, en un ¿Por... estudio investigaron y diferenciaron que había. La、eso? nariz más atractiva entre las mujeres es una pequeña y respingada. De ahí viene su nombre de celestial, se le llama a、okay. esa nariz. ¿Ah? Que tiene el trece por ciento de ellas y que les confiere delicadeza al rostro. La Nicole Kidman, ¿verdad? Y la quiere esposa de、sí, Don、sí, Cruz. z i z e Tiene nariz celestial. Nariz celestial. Ya.、Yeah. ¿Cuánto s tipo s de narices hay, dijo? c 4 no 14. me las pillas todas, así p、pues、u e ahí s í me pide. Oye, lo otro, en Santiago es el top ten del cibercrimen a nivel mundial. Mira esto. Mira、no、qué datito a... nos estamos llevando, ¿ah? ¿eh? Oye, lo otro, se estrenó Harry Potter, dice la sala acá del Cine Lido llena. Llena. Llena, llena, un éxito, éxito total. Sí, además que está remodelado el Cine Lido hace que Oye, está muy es bien. Acogedor, bastante, está muy bien, bastante grato ir al cine. Oye, no vaya.、Eh, usted vaya, pues vaya. Oye, sí, porque está como a menos. Me gustó las imágenes que vi. Yo no he p o d i d o ir a. Voy a tratar de pegarme una vueltecita para ir a ver, ¿ah? ¿Qué v a a ir a ver? El cine, p u No, pero ver... qué película, p hombre. Ah, no sé, es que mi hijo quiere que vayamos. Mira, ¿sabes que no escucha buenas críticas de Cardos? Me interesa más ver、eh, Kung Fu Panda. t r e s e tres s tres o dos? c u a t r o O cinco o seis, No importa el número. No, no sé. Ahí sí que me pillaste que. No, parece que el 2. Transforma el 3. Según una encuesta británica, el 75% de las personas cree que su pareja tiene audición selectiva. Escucha solo lo que quieren oír. Ya, mire qué cosa. <risa> Oiga, retomando el tema del fútbol, le quiero comentar、oh. de que, de acuerdo a una encuesta que se está realizando, cómo evalúa el desempeño de la Roja en la Copa América. Un 49,4% dice malo, me decepcionaron. El 32,12% bueno, pero hay que mejorar. Y el 18,44% dice ni fu ni fa. Oiga, si eso se sabía que iba a pasar, si no era、sí. tan difícil. Nosotros t e、sí. i t e a m o s aquellos que nos siguen en internet, como prácticamente 30 minutos después, o menos tal vez, ya estaba. En la cuenta de Entel, para anexarse a la publicidad que suele colocar en sitios web, el, la l publicidad de Chile perdiendo, de Entel. Sí, de hecho, Sergio, de hecho, que me llamó la atención, no solo en internet, porque en la televisión, cuando terminó transmisión deportiva, ya salió una una publicidad de Entel que decía, y se nos viene la Copa o o sea, se nos vienen las eliminatorias para el Mundial. 2014. Ese... Claro. Entonces me llamó, me llamó eso la atención, que ya estaba n preparado s para, para este momento. Sea,、eh, bueno, ayer hubiera avanzado en una ronda más, pero estaba lista esa publicidad. Se veía venir. Se veía venir, parece que. Es que cuando tú lo miras con frialdad. Claro. Habíamos, nosotros no estábamos haciendo un partidos.、Eh, 38 años tenía, o tiene todavía, el director técnico de Venezuela. César Faría es el、DT、de t d menor edad en la Copa América, sin embargo, tiene gran experiencia. En 1993 dirigió por primera vez y hoy encabeza el proceso más exitoso de la historia llanera. Así se hacen llamar ellos. ¿no? Y anoche se acordaron muchos de Bielsa, incluyendo. Ah, ¿eh? oh, obvio, obvio. Yo la verdad que no, no viví con tanta euforia esta Copa América por lo mismo, producto de la ausencia de Bielsa.、Eh, no, no he sido.、Eh, nunca mi amigo, un gran mi buen amigo, de, de de Michael、Claudio、Correa.、Borgi. Él no es muy partidario de Bielsa, me lo ha hecho saber muchas veces.、Okay. Yo le dije, no, pero si es, no solo los resultados, por dime, se los resultados, no, es cómo te parabas, cómo le temías a Chile, cómo atacaba todo el rato y cómo se veía que sabía lo que tenía que hacer. Que no lo、claro. resultara otro cuento, pero uno sabía lo que jugaba. Y lo otro es que era un tipo que iba moviendo las piezas y se agarra de c u á n d o Y desde el primer partido de la selección,、eh, como yo no hago ningún programa deportivo, me invitó a alguno para que hable e s t u p i d e c e s Pero... ¿Por qué? En los programas de deportivos hablan de estupidez. ¿eh? No, pero es que falta que al, alguien hable de estupidez. Entonces, de repente lo e m p e z o a h a h para generar la polémica. Para generar la polémica, para que me salga. Que yo fui una vez a uno. Ya. Entonces, el, el comentarista experto me saltaba como leche hervía al otro lado. Me tiraba estadística y datos. Lo hice fantástico. Pero esto, toda la estadística te la tiro al piso en、no、el tema de resultados. O sea, tú sabes que no sirve de nada aquello. Claro. Tú mismo lo has dicho. Qué, qué, la, mejor, cosas... qué mejor ejemplo que lo v i v i d o ayer. Así es. Así que le haré saber mi opinión si me lo veo por ahí. ¿Viste? La historia no tiene nada que ver. Aquí el cuento. Y yo una cosa que reclamaba era la falta de pasión de Borgi durante los partidos. Una mirada de arriba, no los corregía a los chicos, no le decía a los cabros, miren, bajen más. Eso lo sabe este director de barrio, disculpando que hay muy buenos directores de barrio. Pero, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pensando que ellos son tan descueliados. e n n t o、claro. c e s a h í No, como que no, no me gustó. Oye, para la gente que le gusta. Star、eh, Wars llega con un musical ahora. Po. Creado por Lucasfilm. Un espectáculo que desemboca en orquesta sinfónica, una pantalla a 30 metros y dos horas de películas narradas por el actor de Tri-Tripio. En realidad es C-3-P-O.、Sí, Tri-Tripio.、Sí, tri ¿Eh? Llega a Santiago. No me acuerdo qué día llega, pero llega. Para los que les gusta, a lo mejor se pegan un viaje. Hoy, a través de Twitter, te da cuenta cuánta gente viaja en avión al mismo tiempo, donde lo pasa que está más bajo. Mucha gente dice, voy a, a Osorno. Y aparece al rato el Twitter llegué a Osorno en el aeropuerto. ¿Sabes que la gente demora más cuando el avión no aterriza aquí y se va a Puerto Montt? ¿Y de Puerto Montt tiene que irse para a l l á Muchos en Twitter dicen así. Que se demora、claro. mucho menos en el avión, se demora más en el viaje de Puerto Montt. Salir del a p u e r t o Puerto Montt, llegar hasta el centro de Puerto Montt, de ir buscar una, un bus. El, o que un amigo los vaya a buscar. El aeropuerto local no está capacitado para recibir. Sí, pero lo que pasa es que cuando hay niebla tienen que decidir. Ah, claro. ¿Te acuerdas e s e que llegó hasta Puerto m o n buscando dónde aterrizar y se volvió a Santiago? Se volvió porque no pudo aterrizar. La gente e s t á indignada. Pero ¿cómo、no、vas a, a navegar las chasas si no pueden aterrizar antes? O sea, claro. ¿cómo? Como. Lo otro dato, acuérdese, aguántese un poquito. Las tiendas, en términos generales, van a bajar los precios de los televisores. Los plasmas se e n e r a al suelo, porque en la generación perdida, por decirlo de alguna forma, ya no se fabrican más p l a s m a Usted no compre plasma, que, si tiene de los últimos que tiene las tiendas allí, no los compre, compre por lo menos LCD. No, pero es que si el plasma tiene una sola característica, mala, entre comillas, porque hasta un tiempo era lo mejor que había, pero que usted no le puede colocarle el dedo. O sea, le puede colocar el dedo, pero se va a marcar. Ahora, yo nunca agarro, nunca toco la pantalla de los televisores. e s e es el único problema del plan. ¿no? Usted no, pero pueden haber niños, llegar niños a casa y de repente pasa. Pero no se raya. No, se ¿No? no se raya, marca allí no.、Eh. Pero tiene que ser fuerte, tiene que quebrarse.、Claro. Pero mire, en todo caso hay una diferencia de 100 mil pesos y le, digo, le veo con la manito. No. Bueno, van a bajar, así que espérese tranquilamente. Ya nosotros vimos una tienda, una rebaja de 100 mil pesos de un televisor de 42 pulgas, de 300 bajó a 200. Mire qué cosa. ¿eh? No, Son、oye. las 8 de la mañana, 23 minutos. 8 y 23. ¿Con quién te calefaccionas tú, Claudio, en tu casa? Combustión. Ah, con, combustión. ¿Con combustión rápida. c Aunque l la leña pasa a darlo. ¿no? Un <risa> calefactor de doble cámara. Correcto. ¿Ah, h usado estas nuevas que llegaron de Japón o no? ¿Cuál? ¿Las Toyotomi? No. Yo todavía no. Aquí hay una,、sí. a o Sí. Nunca me los pillé a encendir. Teníamos p r o b l e a s p r o yo he estado que... en un ambiente donde sí hay Toyotomi. ¿Y qué tal? ¿Se siente el olor a. Nada? No ¿no? no, no, nada. Pero igual son caras,、man. ¿cuánto s、claro. te i n e n proveido? Pero por aquí salías. Oh. 170 mil pesos y está en oferta aquí. Claro. ¿En la tienda que nos hospició? Sí. <risa> claro. Acá también se. Oh, o y estoy comunicativo, hoy día. No, hoy día estoy. En es, su es, día, a todo lo que te d o y ¿Qué q es ese silencio? No, me p e r m i t e i d i o t e de Génova. ¿Qué e de Génova? Oye, ¿sabes que el fin de semana había una.? No, no, no el fin de semana, había como una semi polémica. ¿Te acuerdas que、eh, colisionó un auto de Radio Patriz?、Ah, ¿O sea, lo colisionaron? De veras, en Barro Sarana con Mata. Sí. ¿Ya? Y、eh, inmediatamente, lo que es el prejuicio que se junta con el sentido común. El tiro, el primer comentario. Porque a todas luces, a todas luces, todo s lo s que llegamos ahí era que, que, el, que el, vehículo se, el vehículo particular se había pasado en la c e l e r i g a m o s Yeah. Ahora, ¿por qué a todas luces? Porque el golpe lo tenía en el costado izquierdo el carro policial.、Yeah. Y, y el conductor se v a j o dando disculpas. Entonces, en e s e dos tipos de cosas. Entonces, al tiro, inmediatamente gente que no sé si. que decía uno que estuvo ahí, no sé si e s t a cierto. decía, no, esto siempre es sospechoso. Porque siempre tienen, tienen la, la culpa en particular. Cuando la responsabilidad, el, el particular. Y eso, mire, yo hago y. No voy a defender lo indefendible, pero ha habido todos tres choques en que el Carabinero ha pagado todos los gastos, o el Carabinero a Cargo tiene que pagar todos los gastos porque ha cometido errores. Un man, un s e n Y hay que precisar varias cosas. Ahí no tienen licencia común, tienen una licencia que se llama F para vehículos fiscales. Tiene que haber una, un, un digamos, un curso. No, no, tanto, no, no la compraron. No la c o m p r a r o n Hoy día. Ojo, me acordé, no la compraron en Purranque. Dilo así porque es la este, investigación que salió en televisión, así que nos sumamos. Purranque habían licencias profesionales, pero esas son profesionales. Y las de, de ellos son F. Bueno, la cosa a q u e para vehículo fiscal, la cosa que nos dicen hoy día,、ya. nuestro colega. ¿Qué nos dicen hoy día? El fin día, de semana, André s Mujica dijo que tenía otra papa para desenmascarar.、Eh, ¿Cómo se a Dice.、Eh, uso malicioso de i n s t r u m e n t o p ú b l i c o Ya. Bien. ¿Ah? Así que nos dice que este fin. No podemos dejarla porque es una exclusividad. De él. No sé si en este momento en la. Según lo que nos dice n acá. Ese silencio fue porque me acaban de dar otros datos. Primero que hay otra cosa que va a estar en p u r r á n que nos dice. Nos dijo Andrés Mujica, que hoy día lo... este fin de semana lo t a p a b a Si es así, durante el día lo vamos a tener en la página para que usted lo revise. A riesgo de demanda. Dice que hay otra persona que ha sido descubierta haciendo uso de instrumentos públicos. Entonces, hay q una e u investigación y que la fiscal va a hablar de eso. La fiscal Angelica Miguel. Vamos a ver. Y lo otro, que nos cuenta Marcelo m i g u e l Dormido Velázquez, nos dice que se nos viene cambio de gabinete y se va el intendente Juan Sebastián Monte. Nos pregunta si sabemos algo. Y nosotros le decimos que sabemos lo que sabe todo el mundo. Rumores, rumores, rumores. De ahí no sabemos más. p o r q u é en la práctica, cada vez que se viene cambio de gabinete, todos los puestos pueden estar entre dichos. Claro. Hoy le comentábamos al, al gobernador en la cena, yo te adelantando un poco, que para todos fue fue sorpresa su nombramiento. Tú sabes que había una, listica, una, listica, una lista de, de políticos listos para, sí, para, sí, sí. para subirse al carro cuando le dieron ¿eh? el、había、nombre del de actual gobernador. Yo te digo, por lo menos yo había tres o cuatro a g a r r a r s e las mechas y, y m i r a r al cielo pidiendo justicia divina. Ya.、Yeah. Ahora, para sorpresa de todos, y las palabras de un colega. El desempeño del actual gobernador ha sido una sorpresa. Positivo. Positivo, sí, positivo porque se, se le pensaba que no, se, no tenía d o s p a l p e a n d Pero ha andado bien, bastante bien. También、eh, de que hay varios dentro de su partido y de gobierno que que han hecho correr el rumor para tantear.、Eh, disculpe, se o sonido la bolsa del diario. Ahí e Que. Estoy sacando el foro. Que lo quieren postular de alcalde. También lo h e escuchado. ¿Cierto? Sí. Así que debe estar haciéndolo relativamente bien. Y, y dice que ha sido bien evaluado. o q u traje tu revista? Ah, salen datos interesantes. Sí, y así que vamos a ver qué pasa. Se decía que el domingo iba a ser el camionete, b ahora dicen que es lunes. Vamos a ver.、Okay. Vamos a ir a preguntarle a Andrés Mujica. Síganos por Twitter, hemos habilitado al fondo e l final de la pantalla en w w w p a i l o b c l Si usted tiene internet o tiene tiempo de pasarlo a ver, el Twitter con l a ú l t i m a i n f o r m a c i ó n e incluso aquellas que todavía no son notas. A veces las comentamos por Twitter, decimos, tenemos un dato, vamos a hacer esto, y ahí está usted se a d e l a n t a junto con nosotros. ¿Ya? Nos llegó también una, otra denuncia más aquí en los s o n o por,、eh, Por algo pirata. Ya le vamos a contar un... Algo pirata. ¿Mm? Se viene Felicilandia y el barco pirata. <risa> Bien. Al la, final del. a rueda de la fortuna. La rueda de la fortuna. Las for... tacitas mágicas la... y el barco pirata. Y el barco i r a t o d o aquello ya lo v a s a saber a través de nosotros. Hoy día. Según entonces, vamos a esperar. O el cambio de gabinete, nos dicen Andrés Mujica, o la investigación que llevaba a cabo durante el fin de semana, dijo, punta y codo, con otra denuncia e n p u r r a n q u e Vamos a ver qué pasa. Ya han empezado a sonar los teléfonos, y ya va saber. Qué investigativo que es Andrés. No, André, sí, enormemente investigativo. ¿Usted, sabe, usted piensa que Andrés los fines de semana está descansando? No, en、no, ningún no, caso, está picando está, leña. Está investigando, señor. Si usted no lo encuentra, no le responde el teléfono durante el fin de semana, es que está investigando. i n c l u s i v e tiene un traje así de camuflaje,、eh. Como、sí. si fuera una buena persona. Mesmetizado y todo.、Sí. Sale, sale a injuria. No, si el fin de semana va a la iglesia. Le he visto fotos en su Facebook. Va a la iglesia. Y canta. Con、ah, guitarra can en mano, canta. Can can ¿Cantan e el coro de la iglesia? Sí, correcto. ¿No lo h a b é i visto?、Yeah. No, no, no, e o n o No, no, si no tenía idea. Sí, de verdad que、can no. Sí, va a la iglesia y todo. Va a u n a iglesia evangélica. Ya.、Yeah. ¿Toca el pandero entonces? No, no, la guitarra l o he visto tocando la a、ah, r、yeah. r、no, a、no. Por respeto, obviamente nunca le he p e d i d o que interprete algún tema. Va a pensar que lo voy a molestar, pero. Pero se le conoce su afición por el canto y ir al culto, creo que le dicen ellos, ¿no? Claro. No al culto. Así que un saludo para André y también para, para Anselmo, que siempre saludamos a Anselmo, a Federico, a la gente que está de cumpleaños, a la, la, Comisión Colectiva, nos estamos despidiendo ya, a la gente que tiene que levantarse, aunque no lo quiera, y tome las precauciones del caso. A、vuelve? quienes están de vacaciones también. A los que、fue. están de vacaciones. Ya, a todo eso. Cuidado con el pavimento refaladizo. Eso pasa sí, porque、cuidado. hay un, baja a veces una neblina, se junta con lo que se está derritiendo y se produce esta especie de jaboncillo que es complicado. Tómela, vaya despacio mejor y llegue y no como el otro que chocaron ahí en la cuesta real. Uno, uno tomó las precauciones del caso. Quizás nos queda fuera. Anselmo, Federico, los cumpleaños, la Comisión Colectiva, nuestro s amigo, s mi abuelita, tu mamá. Buena semana para todos. Buena semana para todos. Ya mañana tendremos despierto, Claudio, y día está. No, aquí todavía estoy. Le dejaba temer... toda la cancha abierta. ¿eh? Todavía estoy temeroso con el Con y... el trompo. Sí, sí, sí. Nos vemos. Ahora viene. ¿Quién viene? Alejandro Lavarría. Bienvenidos a la jungla. ¿Y Llega. Qué, ¿Y quién es tu ir? c r i s t i a n Lowe y Claudio Salazar Gimpel.、Okay. Será hasta la próxima. Gracias por la cinturía. Siga junto a la palabra. Buenos días.